Para charlar de este tema estamos con el director del hospital acá de Toay, eh, Jorge Jorja. Eh, Jorge, Pablo te saluda de Radio Carmes. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Saluda a vos y a toda tu audiencia. Eh, eh, Jorge, a ver, eh, contanos un poquito de qué se trata esta carpa para tratar a pacientes este, que tienen síntomas de COVID positivo y que tienen algún problemita respiratorio leve. Mira, eh, como sabemos, esto de la infección por COVID... Mm. La complicación más seria que tiene es la respiratoria. Sí. Cuando comienza con síntomas respiratorios, el paciente respiratorios bajos para aclararlo, porque hay respiratorios altos que son el, el moco, el dolor de garganta, no sería para eso esto del ibuprofeno, sino para los que afectan el pulmón, mm. que tiene síntomas específicos, como son la falta de aire, como son la tos persistente, puede tener y, y hasta la fiebre, ¿no? Que cuando le ponemos el estetoscopio, escuchamos algunos ruiditos en particular dentro del pulmón, este paciente necesita comenzar con algún tipo de tratamiento ya. El ibuprofeno viene dando resultados, este. Ibuprofeno inhalado, ¿no? Sí. Nosotros lo empezamos a hacer en el mes de enero, aquí en el hospital, a los pacientes internados y a algunos pacientes que había de forma ambulatoria, pero bueno, estábamos saliendo de esta primera bola, y hoy por hoy estamos tratando de, de... Sabemos que tenemos más pacientes, de hecho que tenemos eh, hoy siguiendo 130 pacientes, más o menos positivos, aquí en la localidad. Estamos ahí entre los 10 y 12 internados diarios, eh, dentro de, de nuestra internación acá en el hospital, Y para poderle dar mayores posibilidades de disminuir las complicaciones de los respiratorios leves, es que bueno, dijimos vamos a implementar esto para que la gente venga, si es Nebulis se puede ir a la casa. Ah, está bien. Pueda seguir permaneciendo en su casa, que es el lugar más cómodo que tenemos siempre, ¿no? Claro. Eh, además, eh, evita ingresar también al, al hospital, que se supone que, que puede haber también alguna complicación ingresando al, al centro de salud. Sí, mira, lo veníamos haciendo, se viene haciendo bien, porque en realidad usando, mira, Pablo, usando el tapabocas o barbijo, uh -huh. lavándote las manos con alcohol, eh, respetando el distanciamiento social, se sabe que se contagia poco o nada. Entonces, temor a eso dentro del hospital, y sí, hay que tenerlo, por supuesto, hay que cuidarse, pero pero si todos lo, lo hacemos, no va, no te vas a contagiar ah. aquí adentro. Pero de todos modos, esto nos da la posibilidad de hacer más a la vez. Ah. Entonces no se, no se forma fila, porque si se termina un ratito más tarde con alguno de los pacientes, entonces el otro que está esperando se tiene que quedar eh, y juntarse con otra gente, entonces de esta forma hacemos muchos y a la vez. Y por otro lado, Pablo, tenemos que prepararnos, digamos, estábamos pensando en qué va a ser lo peor, bueno, lo peor eh, en algún momento va a llegar, porque ya lo estamos viendo en el AMBA, si el AMBA, como dijo ayer el gobernador, te satura y nos va a pegar a todos, porque el transporte va y viene, las cosas van y vienen desde allá para acá. Claro. Y nosotros vendemos nuestra producción también allá. Entonces, sí o sí nos va a tocar. Entonces, tenemos que estar preparados para, para la peor situación. Y en eso estamos, estamos tratando de prepararnos para, para lo que venga. Ah. Está demostrado que el ibuprofeno inhalado funciona. Eh, sí. Sí. sí, nosotros lo hemos visto en nuestros pacientes... Ah tanto internados como los que hemos tenido ambulatorios, eh, cómo mejoran notablemente la parte respiratoria. No es el tratamiento específico, ¿no? Solo disminuye la inflamación en el pulmón, eh, con lo cual ayuda a que mejore. Pero si la infección, eh, el paciente, las características entre la infección y el paciente eh, no van a funcionar bien, Que terminan internados, ¿no? Claro. Eh, Jorge, ¿y, y, ¿y funciona como una nebulización, dijiste? Eh... Sí, una nebulización. Se hace con un nebulizador común, mm. eh, vos me decís, ¿lo podrían hacer en la casa? Sí, pero no, porque lo tenemos que estar controlando. Nos controlamos claro. eh, dos veces la saturación sanguínea con ese cosito con el que apretamos el dedo. Sí. ¿no? Eh, durante la... Antes de la nebulización, durante la nebulización y cuando se van. ¿viste? Sí. Hay que tener un, un control ah. para, para el paciente, ¿no? ¿Y qué capacidad eh, tiene la, la carpa? De, de, ¿A cuántos a la vez y, y cómo está mira podemos hacer eh, cómodos, cómodos sí. 10 pacientes a la vez. Ah. La carpa es grande. Sí, sí. Eh, que también, esto es otra de las cosas, tiene circulación cruzada de aire. Claro que es lo que buscábamos también, porque ahí adentro hay una enfermera o un médico controlando pacientes. Mm. Entonces también hay que cuidar a nuestro personal, que no nos enfermemos, porque si nos enfermamos somos uno menos para trabajar, lamentablemente. Claro. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Justo te iba a preguntar de eso. ¿Cómo están con eh, los casos positivos del personal acá en el hospital? No, acá no, eh, en este momento no tenemos ningún positivo. Okay. Estamos, estamos bien en, mm. en este sentido. Y está todo el personal inmunizado. Está como, todo el personal vacunado. Si claro. Estamos esperando algunas personas que falta alguna segunda dosis, nada más. Mm. Pero el resto está todo, todo vacunado. ¿Y la ocupación de camas? Porque recién mencionabas que están... La ocupación de camas sí. y nosotros estamos en el en límite. El pero bueno, son poquitas camas. A ver, el 90% para nosotros es casi todo y son... Eh, todas, claro. pero para otro lugar, digamos, como que no puedes darle en porcentaje, vamos a decir mm. tenemos camas y en este momento sí tenemos algunas camas claro. estamos pensando ahí con el Ministerio de Salud agregar aquí un esperemos que, que se pueda agregar un, un modular de estos como los que hay en otros hospitales eh, si fuese necesario, ¿no? con lo cual aportaría algunas camas más. Claro. Pero eso si fuese necesario. Estamos, estamos en esto de prepararnos para la peor situación. Claro. Estaba viendo ahí que mmm, también van a incluir eh, hoteles para aislar a... a el los, hotel, ¿vale? sí. El hotel de aquí de Toaí. Hace dos semanas estuvimos con el dueño del hotel, lo fuimos a ver. El hotel, la verdad, es que está en muy buenas condiciones. Tiene un número importante de camas. Hoy por hoy nosotros a las personas que tienen una, que son positivos y que con, con síntomas leves o sin síntomas, pero que no pueden estar en la casa porque tienen familiares de riesgo, porque son cinco, seis personas, cuatro personas en la casa y, y el resto no está enfermo, eh, como que a, esa, a ese se lo lleva a un hotel. Al positivo, ¿no? Sí. Para sí. evitar el, la propagación en el resto de la familia. Porque acordate una cosa. A ver, podemos ser todos leves, pero hay un 10% que se complica. Claro. Sí. Cada 10, uno se va a complicar. Mientras menos nos contagiemos, menos complicados vamos a tener. ¿Complicado qué? Que vamos a usar una cama. Y de esos, de esos, de esos que se contagian... Eh, se complica, el de ese 10% hay otro tanto por ciento que va a necesitar una terapia, pero son, los números son muy, eh, muy claros en esto, diciendo ¿sí? que mientras más contagiados hay, más complicados hay. Claro, sí, sí es una estadística de la pandemia a nivel mundial. ¿eh? Que, sí, sí, sí, eh, y, sí. Y, se re y viene siendo así, eh sí. Entonces, mucho contagiado hace que haya muchos complicados, mucho complicado hace que hay mucho uso de terapia intensiva. Uh -huh. eh, Jorge, y en las, en las últimas semanas eh, se empezó a difundir que está atacando más a jóvenes eh, el sí. COVID. ¿Esto lo, lo ven ustedes también acá en TOAI? Sí, por supuesto. Sí, sí. sí. Se vio así, ¿no? Uh -huh. Se viene dando así. Nuestro más complicado han sido ahora jóvenes. Tenemos jóvenes internados. Jóvenes, hablamos de personas menores de 50 años. Claro. Hemos... Eh, Hemos trasladado al CEAR a personas con menos de 40 años eh, por complicaciones que antes casi que no veíamos. Mm. ¿Cuál es el motivo? Y suponemos que la inmunización ha hecho muy bien a las personas mayores. ¿Cuál es el motivo? Que hay más jóvenes infectados, porque la movilidad entre ellos no ha disminuido lo que uno quisiera que disminuya, ¿no? Claro. Mm. Que son todas las, todas las cosas son entendibles, ¿viste? pero hoy por hoy eh, está complicada la situación. Claro. ¿Este es eh, el momento más complicado acá para TOAI? Digo, 130 casos positivos diarios. Eh... Mirá, tenemos 130 en seguimiento, tenemos sí. un promedio de entre 9 y 12 diarios, Estuvimos aquí, acordate vos, a fines de diciembre y casi todo enero, con ese número de ah, pacientes. Sí. Anduvimos bien, pero eh, hoy sabemos que puede ser más complicado. Claro. Sí, sí. Ayer hablábamos con el señor intendente de cómo estaba la situación y bueno, no estamos lejos de lo que está el resto. Eh, pero podríamos estar mejor, y sí, claro que podríamos estar mejor, pero tenemos que disminuir la movilidad eh, de las personas. Claro. No con medidas que restrinjan, sino con la toma, solo la toma de conciencia por parte de, de cada uno de nosotros. ¿no? Eh, clarito. Eh, Jorge, no sé si querés eh, decirnos algo más, si no te agradecemos estos minutos Mirá, con, con Kermes. Sí, yo... Un pedido, Pablo, es sí. que sigan ustedes trabajando en esto de, de la toma de conciencia, de la disminución de la movilidad, del uso del tapaboca correctamente, del, del distanciamiento físico entre una persona y otra, eh, el no tomar mate, que, que sigue pasando a pesar de que llevamos ya más de un año, no tomar mate compartido, uh -huh. eh, no, no tomar mate, no tomar mate compartido. Eh, si vas a jugar al fútbol, viste, jugar al fútbol y loco, chao, nos vemos la próxima, sí. y no te quedes... Enfrente en ah, ah, a un ah. kiosco, frente a un kiosco en tomando momento. una cerveza, sí. Una eh. cerveza, una gaseosa, agua sí. mineral, lo que mm. sea, que no te quedes, mm. volvete a tu casa. Sí. Hoy estamos, y sí, la, la idea no era para poder juntarnos a charlar un rato, pero hoy está difícil, viste. Sí, hay que pensar en el personal de salud que... Que, que no ha tenido en descanso. Nosotros, eh. en, en todos, en todos, Pablo, en todos. Porque cada uno que se enferma es una, es una gran pena y cada uno que se muere eh, es peor la pena. ¿no? Sí, más vale. Eh, bien, Jorge, eh, gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes. siguen metiéndole a ustedes a esto de la prevención. Gracias. Bueno, que tengas buen día. Chao, hasta eh, luego, buen día. El director del Hospital Segundo Taladriz, aquí...